Radio Ixtlahuacense Escucha e infórmate de nuestro municipio Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Peña Estamos transmitiendo desde Radio Ixtlahuacense Red Informativa Ixtlahuacense Las noticias oportunamente. Inició la cuarta etapa del programa Mejoramiento de la Imagen Urbana, con la que se pretende remodelar las calles de la cabecera municipal de Ixtlahuaca, sustituyendo guarniciones y banquetas. Dicha obra, cuya inversión es de 1.388.000 euros, 229 pesos, tiene como meta la sustitución de 1.176 metros lineales de guarniciones y 1.639 metros cuadrados de banquetas en la calle Nicolás Bravo. La Agencia de Seguridad Estatal y el Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuaca trabajan coordinadamente en diversos operativos dentro del primer cuadro del municipio con la finalidad de preservar la tranquilidad de los ixtlahuacenses, Las acciones emprendidas se desarrollan en las principales calles de la cabecera municipal. Hasta el momento, el PRI gane nueve estados de la República en el proceso electoral rumbo al cambio de gobernadores. Los estados son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, La Escala, Veracruz y Zacatecas. ¿Sabías que...? Las partículas biológicas del aire suman anualmente 56 millones de toneladas. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Iztlahuacense.